Hola, buenas, buen s día,、Yo、soy la t i n c u n a t o、eh, todo bien,、eh, bajando un poco de todo lo que fue el evento este fin de semana, que、eh, se, se realizó bueno, el sábado y el domingo 15 y 16 de diciembre,、eh, en, en, con el marco de, de la educación pública, c o gente del s i s t e m de la Mina b a n a también,、eh, haciendo una hoja popular el, el día sábado, en la p i r t a d e se realiza, bueno, con más o menos aproximadamente 50 artistas, Uh -huh. de, de diferentes puntos del, del país. Hay compañeros que vinieron de Córdoba, muchos compañeros de acá de Con Urbano Bonairense, dentro d e capital.、Eh, allá está citada la movida. El día sábado y el domingo, tarde noche, se instaló un,、eh, un escenario para bandas del vivo,、uh -huh. algunas bandas de acá de esta zona, o t r o s de a z o Pintaban, también b a a n t tenían bandas, así que bueno, fue una mezcla de, de todo eso, ¿no? Se armó como un festivalito la noche. Sí, sí, sí, sí.、Eh, banda en vivo, murgas, candombe,、eh, s、sí, sí, fue, fue bastante agitada la, la movida y bueno, muchos de los m u r a l e s fueron con la temática justamente de, de educación pública, la escuela 11, la escuela、eh, pública, la parte secundaria número 11 fue la que se pintó. Ahí como que orientamos el tema de la educación desde un lado mucho más combativo, justamente por, por la ideología que tiene la escuela.、Mm. Incluso el director de la escuela,、eh, Ramón, estuvo、mm -hmm. todos los días de la pintada con nosotros, pintó,、eh, habló en el escenario, fue a buscar cosas del sonido con, con el vehículo. La verdad que fue un grosso. <risa>、eh, bueno, después n fue el jardín en、sí. el a、eh, ñ 19 y 17. Eh, se orientó el tema de la educación, pero desde un lado mucho más infantil. Un poco y un poco. Del lado de afuera se siguió hablando del tema de la educación、eh, así muy, muy fuerte y del lado de adentro, del jardín, que también, bueno, se habló con la gente, de, con e l d i r e c t i v o y con las docentes para, para poder h a b l a r l o s pero habíamos hablado previamente para poder pintar adentro. Así que la mejor de parte del jardín también se pintó del lado de adentro.、Eh, Bueno, más orientado al tema del juego ¿no? como una parte del, del, del sector de, de, de los chicos、eh, que fue este por lado. y finalmente la parte de, de la salita de anderson que está en la, en la esquina siguiente al, al jardín en la misma cuadra、eh, bueno también se pintó todo el frente、eh, orientado un poco más a la naturaleza,、eh, una compañera incluso、eh, puso plantas u s o p medicinales,、uh -huh. puso una descripción más o menos del uso que tenían esas plantas medicinales, así que bueno, quedó muy bien p o r el lugar. Y algunos grafitis también del lado de atrás de la, de la salita,、eh, bueno, s í s o b r e todo, la verdad, lo, la verdad que tuvimos muy buena p r e d i c c i ó n por parte de los vecinos.、Uh -huh. ¿Y cómo surge esta, esta propuesta de m u r a l e a r la escuela, el jardín, el centro de salud y que se junten 50 muralistas que estén prácticamente todo el fin de semana pintando, compartiendo música en Moreno? Y, mira, en los encuentros de muralistas en Argentina se vienen a s i s t i e n d o bastante desde hace aproximadamente dos o tres años. h、uh -huh. eh, a y m o s una corriente muy, muy fuerte, la verdad, con el tema del muralismo. Nosotros hace p o como bueno, hace como dos años nos empezamos a s u m a r a los que son en esos t encuentros、uh -huh. eh, que se realizan en todo el país y nos empezó a gustar, a gustar mucho la movida. Y realizamos un primer encuentro hace, hace como dos, dos, tres años, si no me equivoco, que se s a m o r a Pintada del Fin del Mundo,、uh -huh. que se realizó ahí sobre la Ruta 24,、sí. eh, en, la, en, la, en un paredón del cachorro, una la, la de las constructoras. Uh -huh. y al año siguiente como que hicimos encarando desde otro lado y hicimos el primer buenas pinta s o c i a n t i v o s es, esta es la segunda edición、uh -huh. eh, la primera edición yo hizo acá a la vuelta de mi casa donde estoy es g a r d i a n a m un cura y eso fue como el primer encuentro que encaramos y hicimos bueno vamos a invitar a, a, a todos los artistas que más o menos conocíamos、uh -huh. y, y ese t año pues h e m o encarado al、eh, tema del derecho de derechos humanos También, s e hizo hace 25 de marzo, la pintada. Entonces, lo h a c i m o s por ese lado. Y también se realizaron más o menos、eh, 50 murales, con mucho apoyo, demasiado apoyo de las instituciones del barrio.、Uh -huh. eh, algunas más, otras menos. Algunos ofrecen la pared, otros que ofrecen el lugar para quedarse, agua,、eh, el espacio, todo, ¿no?、Uh -huh. Hay, cada institución depende de cómo, cómo se cogen las medidas. Si alguien está escuchando y se lamenta porque se enteró tarde de la movida, ¿cómo se conecta con, esta, con este Buena Pinta Social Club? Y estamos. De el momento, ver, no tenemos una, una página, sí、si、tenemos un, grup, un grupo. u n f a c e o o k grupo, que se llama Alos h i j o s Film. Que bueno, se escribe así todo junto a los hip hop, como si fuera a los hip hop, pero con hotels.、Sí. Que pueden, bueno, ahí googlearnos y buscarnos. Y igual、eh, en estos días, si buscan como buena pinta sus t e、eh, l t b o o k van a aparecer、eh, las pintadas cosas que están compartiendo y estudiando en estos días. Todavía no pudimos hacer el relevamiento bueno, de, la, de las paredes determinadas, de las fotografías y todo, pero、sí. o sea, en estos días l s e r e m o publicar. Bien. Bien, bueno, la verdad que acá lamentamos, no, no somos muy、eh, habilidosos con el pincel aquí, muy habilidosos en la radio, pero seguramente el próximo vamos a ir por ahí para registrar, para, bueno, con alguna imagen y algunas, algunas voces también para seguir compartiendo y difundiendo este bellísimo trabajo que hacen. Nos fueron llegando algunas imágenes de lo que fue la jornada, así que bueno, felicitaciones por el enorme trabajo. Bueno, muchas gracias. Sabes que igual no, no hubiera nos hubiera gustado, no tuvimos tiempo、eh, de, de poder invitarnos, que hagan alguna radio abierta. Espero que justos hagan con, con el problema de la ¿cómo se dice? l antena, sí. Antena, claro. Sí. Así que nada, n o nos a v i d a m o s pero sí, siempre es, es un placer tenernos cerca. n o Hay tantas movidas que se comparten, hasta en los grados conurbanos, que está bueno poder unirnos en ese sentido.